hola buen día cómo estás soy mari del barrio progreso eh, estos, estas estas con donaciones van destinadas al merendero Transformando futuro que es el barrio la valle que es el fondo que dieron a último Eh, va destinado ahí, va, va a directamente a los dos merenderos, al del abuelo Juan y al Transformando Futuro. Con la importancia también me imagino, obviamente, en el cual en este contexto socioeconómico también se necesita sobre todo de la solidaridad de la gente y sobre todo también de la recaudación de alimentos, de ropa. Sí, obvio, que nosotros los, los merenderos estamos sacando gracias a la gente, la solidaridad de la gente, que nos dan eh, la, la ropa, que nos dan mercadería. Y ahora, por ejemplo, volvemos otra vez a cocinar Los lunes entran, Fernando Futuro, que es en la Valle, y acá en el Abuelo Juan los viernes. Y lo, como son mucha la gente, se van notando más de 100 personas, familias, así que toda esta donación y todas estas cosas que llegan a nuestros merenderos los ayuda muchísimo. Muchísima concurrencia de gente del barrio, ¿no? Sí, sí, vos ponés en el grupo del barrio que tal día se va a cocinar y no es solamente que se cocina para nuestro barrio, porque también va el Castelo, el PPB, el 2 de enero, también está el tío Silva, es de todos lados, se anota, no solamente, es como que se va corriendo la bola, ¿viste? Entonces, la gente va llegando, ya o sea, saben el día y se va anotando cada demás. Y ahora últimamente se están anotando muchos abuelos. Viste que hay muchas familias grandes que ya no se trabaja, hay muchas familias que tienen 5 o 6 niños y que no les alcanzan, así que también está llegando mucho eso. no Gracias a ustedes que siempre están presentes.